Ahí está Guti cambiando de frente. Va a tocar el balón balones para Pipita, sacando a Pipita Higuaín, saca en el raso, dejan de pasar el balón, balón que domina, Xavi Alonso, toca Guti, apertura para Sergio Ramos, Sergio Ramos se dispone a sentar, centra, se buscando el segundo palo, va a rematar, toca el balón, remata el gol Llegó, llegó, llegó el tercero. Llegó el tercero, llegó el tercero. Obra de Vanderbar. El balón lo quitó para quedó suelto. Aprovechó Vanderbar para sacar el disparo en el centro del portal. Metió pie la pierna derecha, el balón se fue al fondo de la valla Y llega el tercero del Real Madrid que va a dar la victoria al equipo de Manuela Pellegrini. Minuto 47 por nuestro crono. Real Madrid de 3D, Sevilla, Club de fútbol, 2 autores del tanto, el Van der Vanderbar, Rafael Vanderbar, Vanderbar, Vanderbar, Vanderbar. ¿Cómo te queremos? ¿Cómo te queremos? ¿Cómo te queremos? Vanderbar, Vanderbar, Vanderbar, Vanderbar, Vanderbar, gol.